Noticias 8 con 34 minutos y bueno, algo que hemos anunciado hace algunas semanas, ya tal vez meses y que se viene estirando en el tiempo y que realmente nos genera preocupación, tiene que ver con este acampe que se ha realizado en Casa Bamba, en el ingreso donde hay un portón que bloquea el acceso a los vecinos de esa comunidad de volver a sus casas esta por una decisión del intendente Ruffeil, de una empresa minera que está en el lugar realmente ya no sabemos exactamente quiénes son los responsables o si es que los responsables son todos y todas lo cierto es que el pueblo de Casabamba sigue en ese acampe desde el invierno en ese lugar y estamos con Silvia vecina que vive hace más de 40 años en Casabamba que conoce y vive ese lugar como propio porque es su lugar y, y también está al frente de este acampe para que nos cuente cómo está la situación todavía en casabamba Silvia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien. Eh, Silvia, para que nos cuentes en qué ha quedado el acampe, en qué situación está esa lucha que tienen ustedes para habilitar el paso a casabamba? Bueno te cuento que en este momento está todo en standby en por el lado de la justicia aún no no se despide eh, continuamos con los mismos juicios que tenemos antes una demanda penal un juicio contra el municipio que ese si sí es efectivo está en curso y un amparo contra el empresario minero en la justiciamente por el lado de por la vía institucional no se está logrando resolver el intendente de cádera. Eh, haya, haya, haya, haya, se ha guisado una especie de pacto con el empresario minero Y con un legislador que su primo, Rodrigo Rufaí Y bueno, han tomado la decisión que por un año más El camino va a seguir cerrado, custodiado por la empresa minera Es decir, ellos abren el portón si quieren y Pero por ejemplo, para el, para el turismo no Para los Para los visitantes no Eh, para amistades tampoco, solamente para los vecinos. y Es decir, estamos en la misma situación que estábamos tiempo atrás. Es decir, cuando esto comenzó, estábamos en esa misma situación. Bueno, seguimos con una prisión ahora de mínima seguridad, entera de máxima, ahora de mínima seguridad, y lamentablemente lo que es el de tránsito no se está consiguiendo. Porque por un año más vamos a seguir así. Mientras tanto, la empresa de dinero va a realizar un camino paralelo a este justamente eh, por los cerros quien dice que son propios y que para colmo eh, forman parte de la reserva natural así que piensa abrir camino por medio de una reserva natural y por una zona que está protegida por la ley de bosques y encima con la habilitación del municipio porque ahí lo dice expresamente hay una carta que ellos hicieron circular por los medios y, y ahí lo dice expresamente o imagínate una una cantina que era un pueblo, no hay posibilidad de subsistencia. Es tremendo el el plan entre el municipio y, y el empresario minero. Totalmente, Silvia. ¿Y qué qué, qué, qué respuestas tuvieron en, con los otros estamentos del Estado? Digo, el Consejo Deliberante de la Calera, con algunos otros organismos pudieron acudir. Bueno, mira en relación al Consejo Deliberante de la Calera ahí tenemos un proyecto y pedido de informe. Eh, todos están en comisión eh, no lamentablemente eh no, no lo que es el oficialismo no los aprueban los cinco concejales el oficial van el oficialismo y uno de cambio y eh, entre ellos van van demorando van van poniéndole freno los pasan a comisión si bien este no a ver, no lo han negado tampoco lo aprueban y dilatan esto en el tiempo y nosotros necesitamos una solución inmediata porque tampoco quieren declarar interés municipal en camino por otro lado en, en la justicia a nivel perdón en la legislatura a nivel provincial eh, hace poco presentaron el último proyecto que se había hecho en relación a, a generar la paso para que podamos circular por este camino y bueno Eh, lamentablemente ese proyecto directamente lo archivaron, otros previos que que se hicieron con con otros legisladores también eh, pasan a comisión o no los activan en el legislador, de hecho tenemos uno que hasta tarde ha estado parlamentario que es del año pasado son los 5 proyectos de este año, 6 y uno del año pasado, 7 en total este, es lamentable si hemos acudido habremos trato de dar respuesta de todas las formas posibles, por otro lado hemos le dado notas a AMI Agilidad con inicial A hidráulica eh, y no, no no estamos logrando nada, el trámite también este traba en camino de tierra en conservación de camino de tierra en el caso de Alida. Hidráulica no responde los pedidos de informe. Así que bueno, seguimos luchando pero lamentablemente por la vía institucional no estamos logrando lo que se tendría que haber resuelto hace muchísimo tiempo. ¿En la se mantiene Silvia? Sí, sí, en la CAMPE se mantiene. Y si Así no tuvieran es. respuestas por la vía institucional, ¿qué opciones les estarían quedando? Sí, continúe con el ACAM, pero no nos quedamos remedios porque no nos debemos eh, si agotar todas las vías posibles. Vos imagínate que el municipio de Sirio debe ser en manos de la misma en, empresa que ha violado los derechos humanos de la comunidad eh, la posibilidad de hacerse un derecho. Es decir... La libertad de tránsito queda regulada por una empresa minera, por un por un privado, una locura. Y te digo que eso es así porque el problema del fondo, como te digo acá, eh, en realidad eh, es el siguiente, que minería le exige a la empresa minera que nadie circule por ahí para que él pueda hacer sus voladuras. Entonces, claro, como nosotros estamos, si nosotros circulamos por el camino, él no puede hacer las voladuras y no puede llevar adelante su emprendimiento que, como te digo, a todas vistas es inviable, es inviable por millones de razones. Como te digo, viola la ley de bosque, viola la, de la ordenanza municipal por la cual se declara reserva toda esta zona, no solamente esta zona, es toda calera este Tampoco logramos que se arregladamente ese proyecto de reanuncia. Así que bueno, vamos a seguir pegando por la vía institucional como corresponde, pero también a través de la CAMPA. ¿Y si ustedes decidieran de la y de la misma manera como lo hace la empresa bloquear el ingreso de los camiones de la empresa minera? Bueno, en este momento el, el, el, no, está, el no está funcionando la planta. En este momento no está funcionando la planta. Así que por ahora no están ingresando camiones No, no, ponerle la firma Que si nosotros bloqueamos el camino en dos minutos Nos llevan preso <risa> decir, Lo que hizo la empresaria impunemente durante dos años No es ningún problema Ahora, si nosotros intentáramos hacer lo mismo Nos cae toda la fuerza Lo ¿no que viene encima Bueno, pero si estamos hablando de que estamos en zona roja eh, En ese caso ¿Sí? Ustedes estarían cumpliendo la ley Exactamente, es que definitivamente Vos fíjate Eh no se puede hacer una una cantidad acá por muchas razones. Por un lado, tienes eh, la idea de es que tenés la, la ordenanza municipal sobre zonas de Plera reserva. Por otro lado, este eh, tenés una comunidad preexistente que vive el pie de la zona que pretende ser ciudad, es decir, si eres nosotros en la cantera, la gente acá no puede vivir. Este Por otro lado, tenés la vida en su carril, imagínate el, los accidentes que se podrían generar, tenés restos arqueológicos que ya están registrados en la agencia de cultura, justamente el pie de los se eh, sepultarían todo eso. C cometen millones de infrancias, también hemos denunciado el policía ambiental, eso surtió algún efecto, en su momento le eh, pararon la cantera por, por tres meses, porque bueno... ...porque estaban violando muchísimas leyes... ...que estaban piedras a la, a la margen del río... ...sacaban piedras de, de de la sierra... ...y justamente está impugnado el proyecto... ...porque también hay un pedido de informe... ...que nunca responde en minería... ...así que el proyecto está impugnado... Uh, ...pero bueno, seguimos acá por pronto... ...hemos logrado que que la cantera hasta la fecha... ...no se lleve adelante... ...que es lo que corresponde... ...que esto no lo tendremos que estar haciendo nosotros... ...sino que tendría que estar a cargo de la justicia... de de los intendentes, del, del gobernador pero bueno, lamentablemente por parte de del gobierno no ha venido ninguna respuesta, absolutamente ninguna Silvia, recuérdenos por favor el nombre del empresario minero que está en el lugar bloqueando el paso y el nombre de la empresa también para tenerlo en cuenta Roberto Camaraza eh, es una empresa que es familia es Roberto Camaraza es, eh, pa, el padre tengo en Camaraza el hijo y Pablo Gigli en su así de la, de la son ellos tres Camarazas y Gigli. Ajá. La empresa se llama Minera Mogote, Grupo Minera. Bien. ¿Y cuánto tiempo hace que está la CAMP en el lugar? Estamos desde el 30 de agosto. Desde el 30 de agosto. Exactamente. Bueno, Silvia, lamentablemente el tiempo pasa y vemos que la situación se mantiene. Esperemos que esto no se siga extendiendo en el tiempo, que en algún momento esto se resuelva. Es el derecho de ustedes de acceder a su comunidad y y la verdad que es un atropello que es inaceptable que una empresa pueda bloquearle la posibilidad a una comunidad de recibir visitas, eh, es una cosa inexplicable, inaceptable, lamentablemente. Exactamente, exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo. Le Muy mandamos bienvenido. un gran abrazo, Silvia. Bueno, igualmente, un abrazo trago. Muchas gracias.